Bienvenidos a una nueva invención donde hoy, pues, nos vamos a poner la bata de detectives médicos. Nuestro caso, la glándula tiroides, ese termostato maestro que regula la energía de todo el cuerpo. El material que tenemos es, la verdad, como un expediente clínico súper detallado y nuestra misión es descifrar los dos extremos. O sea, ¿qué pasa cuando se acelera en el hipertiroidismo y qué pasa cuando se apaga en el hipotiroidismo? Y para empezar, una pista clave. Estas condiciones son increíblemente comunes, sobre todo en mujeres. Y el misterio muchas veces empieza porque los síntomas, pues al principio son casi invisibles. Exacto. Y para entender bien el caso, primero hay que conocer, digamos, el sistema de comunicación. Se le llama el eje hipotálamo hipófisis tiroides. Es una jerarquía. Imagina que la hipófisis en el cerebro es como el gerente de una fábrica. Este gerente le manda una orden a la fábrica, que es la tiroides. Esa orden es una hormona, la TSH. La tiroides recibe esa orden, la TSH, y se pone a trabajar. Produce sus hormonas, principalmente la T4. Es un diálogo constante, muy bien calibrado. Los problemas empiezan justo cuando esa comunicación se rompe. A ver, entonces, para que nadie se nos pierda desde el inicio. Si el problema es... Primario está en la fábrica, o sea, en la tiroides. Ajá. Y si es secundario, el problema viene de la oficina del gerente, la hipófisis, que está mandando malas órdenes. ¿Voy bien? Precisamente. Esa es la lógica. Con esa base ya podemos empezar a investigar. Perfecto. Pues empecemos por el escenario más dramático, el motor acelerado a fondo. ¿Qué es exactamente el hipertiroidismo? porque al revisar el material me topé con una distinción que parece sutil, pero es crucial. Y lo es. No es lo mismo hipertiroidismo que tirotoxicosis. Hipertiroidismo significa que la glándula, la fábrica, está produciendo de más, está hiperactiva. Tirotoxicosis, en cambio, se refiere a los síntomas que causa el exceso de hormonas, pero sin importar de dónde vengan. Por ejemplo, alguien podría tener tirotoxicosis por tomar pastillas de más. ¿Me explico? Aunque su glándula esté perfectamente sana. Entendido. O sea, una es un problema de producción y la otra es de exceso de producto en el mercado, por así decirlo. Y los datos son impactantes. Es cinco veces más frecuente en mujeres. ¿Las fuentes dan alguna pista de por qué? ¿Tiene que ver con hormonas o es algo del sistema inmune? Es una de las grandes preguntas. Se cree que es una combinación. Por un lado, sí, la mayor predisposición de las mujeres a enfermedades autoinmunes, que como veremos son las protagonistas aquí. Y por otro, los cambios hormonales del embarazo o la menopausia. Definitivamente pueden ser detonantes. Y a esto súmale que, como dicen las notas, casi la mitad de los pacientes no tiene síntomas claros al principio. Eso complica mucho el rastreo. Aquí es donde la investigación se pone buena. Hablemos de los sospechosos habituales, las causas principales. El sospechoso número uno y por un margen enorme es la enfermedad de Graves. Es una condición autoinmune pero con una lógica muy curiosa, muy particular. El sistema inmunitario se confunde y crea anticuerpos que, en lugar de atacar, imitan a la TSH, la orden del gerente. Así que estos anticuerpos se pegan a la tiroides y le estimulan sin parar. 24-7. Es una triada de pistas muy clásica. El hipertiroidismo, claro. El bocio, que es el crecimiento de la glándula por tanto trabajo. Y la oftalmopatía. Esos ojos tan característicos que parecen salirse de las órbitas. Y mencionan que es la causa más común durante el embarazo. Así es. Luego, además de Graves, tenemos otros dos sospechosos. El bocio multimodular tóxico y el adenoma tóxico. Correcto. Pensemos en ellos no como un problema de toda la fábrica, sino de algunos trabajadores. En el bocio multinodular, varios grupos de células, los nódulos, se revelan y producen hormonas por su cuenta. Y en el adenoma tóxico, es un solo trabajador, un único nódulo rebelde, el que ignora al gerente y produce sin control. Y no podemos olvidar la consecuencia más extrema, que no es causa sino complicación, la tormenta tiroidea. Suena a película de acción. Y lo es en términos médicos. Es una emergencia donde los síntomas se disparan a niveles que ponen en riesgo la vida. Es el sistema colapsando por exceso de velocidad. Ahora que conocemos a los sospechosos, ¿cómo empieza el detective, el médico, a seguir las pistas? Las fuentes dicen que todo empieza con un análisis de sangre. Totalmente. La clave está en escuchar ese diálogo entre el gerente, la hipófisis, y la fábrica, la tiroides. Medimos la TSH, que es la orden, y la T4 libre, que es el producto. En el hipertiroidismo primario, la fábrica produce por su cuenta, así que la T4 está altísima. El gerente se da cuenta y deja de dar órdenes, por eso la TSH está muy baja, casi indetectable. Es como si el gerente estuviera susurrando en un cuarto donde la maquinaria ya hace un ruido ensordecedor. ¿No tiene sentido gritar más? Exacto. En cambio, en el hipertiroidismo secundario, el problema es el gerente, que no para de gritar. Ahí tanto la TSH como la T4 están altas. Y hay una tercera situación, el hipertiroidismo subclínico. Es la primera señal de alerta. El gerente ya susurra. O sea, la TSH está baja, pero la fábrica todavía mantiene una producción que parece normal. La T4 aún está en rango. En el material hay una tabla comparativa excelente. Es como la pizarra del detective, donde se comparan los perfiles de los tres sospechosos, graves, adenoma y bocio. Y es fascinante cómo las pistas encajan. La enfermedad de Graves suele aparecer en gente joven, entre 20 y 40 años. Ok, Entonces la edad ya es una primera gran pista, como si cada década tuviera su villano tiroideo predilecto. Así es. El adenoma tóxico es más de edad media, de 30 a 50, y el bocio multinodular es típico en mayores de 50. El inicio de los síntomas también es distinto. En Graves es brusco, de un día para otro casi. Mientras que en los otros es un problema que se va cocinando a fuego lento. Y al explorar el cuello... En grapes se siente un crecimiento liso, parejo. En el bocio es irregular, como con bolitas. Y en el adenoma se palpa un solo nódulo. Pero la pista definitiva, la que casi siempre resuelve el caso, está en los ojos, ¿verdad? Eso es increíble. Es como si el cuerpo estuviera mandando una señal de auxilio súper obvia. Totalmente. La oftalmopatía, esos ojos saltones y el mixedema pretibial, que es una piel gruesa en las espinillas, son exclusivos de la enfermedad de Graves. Si un caso clínico menciona los ojos, la investigación apunta casi directamente a Graves. ¡Órale! ¿Y para la confirmación visual? Para eso se usa una prueba llamada gammagrafía. Y aquí la analogía que se me ocurre es que es como tomarle una foto infrarroja a una casa en invierno. En Graves, toda la casa está encendida. Toda la glándula brilla. Es una analogía perfecta. En el adenoma tóxico, es como si solo una habitación tuviera la calefacción a tope. Se ve un único punto brillante, el nódulo caliente. ¿Y en el bocio multinodular? Pues, se verían múltiples puntos calientes. Varias habitaciones encendilas. Con todas esas pistas, el diagnóstico suele ser muy certero. Una vez resuelto el misterio, ¿cuál es el plan de tratamiento? El primer paso es frenar la producción. Se usan fármacos llamados tioanimidas, El de elección casi siempre es el metimazol. Hay otro, el propiltiuracilo o PTU, que se reserva para dos situaciones muy específicas, el primer trimestre del embarazo y la tormenta tiroidea. Además, para controlar los síntomas más molestos como la taquicardia o el temblor, se usan beta bloqueadores como el propranolol. Y para una solución definitiva, porque entiendo que los fármacos son un parche. A menudo sí. El tratamiento definitivo suele ser yodo radioactivo, que destruye las células hiperactivas, o de plano la cirugía, la tiroidectomía. Y aquí hay que hablar de los riesgos. El efecto adverso más grave de los fármacos, aunque es raro, es la granulocitosis. ¡Qué fuerte! O sea, para que quede claro, el riesgo más grave, aunque sea poco frecuente, es que el medicamento te puede dejar indefenso ante un resfriado común, porque aniquila tus glóbulos blancos. ¡Vaya encrucijada! Totalmente. Por eso es regla de oro. Si una persona tomando metimazol tiene fiebre y dolor de garganta, tiene que ir a urgencias. De inmediato. Bueno, hemos hablado de cuando toda la glándula se vuelve loca. Pero las fuentes señalan otro escenario muy común, que pasa cuando el problema es un solo trabajador rebelde. Ahí entran los nódulos y un caso especial, la tiroiditis de Kerbein. Sí, el nódulo tiroideo es un hallazgo súper frecuente. Y lo primero es recalcar que hasta el 95% son benignos. Pero hay banderas rojas de posible malignidad. Ser hombre, menor de 15 o mayor de 60, o tener antecedentes de radiación en el cuello. El ultrasonido es clave para investigar. Ahí se buscan datos sospechosos, como microcalcificaciones o bordes irregulares. ¿Y esa tiroiditis de Kerbine suena a villano de James Bond? <risa> es la tiroiditis dolorosa. Típicamente ocurre después de una infección viral. La glándula se inflama y duele muchísimo al tocarla. Y lo más importante aquí es que libera de golpe toda la hormona que tenía almacenada. El punto crucial, y es una pregunta de examen clásica, es que no se trata con antitiroideos. La fábrica no está produciendo de más, solo se le rompió el almacén. El tratamiento es para la inflamación, con esteroides y para los síntomas. Perfectamente claro. Ahora sí, demos la vuelta al expediente. El motor apagado. ¿Qué sucede cuando la tiroides trabaja muy, muy lento? Eso es el hipotiroidismo. Y aquí el panorama es mucho más simple. El 99% de los casos son primarios. La falla está en la glándula. Es abrumadoramente más común en mujeres, una proporción de 10 a 1, y aumenta después de los 60 años. La causa número uno en el mundo sigue siendo la deficiencia de yodo. Pero en países con sal yodada, como México, la causa principal es, de nuevo, autoinmune. La tiroiditis de Hashimoto. Entonces, en los dos extremos, las causas principales en nuestro entorno no son un fallo mecánico, sino una especie de guerra civil del sistema inmune. Exactamente. En un caso, los anticuerpos la estimulan y en el otro, en Hashimoto, la atacan y la destruyen lentamente. El diagnóstico se confirma encontrando anticuerpos anti positivos en sangre y el perfil hormonal es, como decías, la imagen en el espejo del hipertiroidismo. A ver si lo tengo. La fábrica, la tiroides, no produce, así que la T4 libre está baja. Baja. El gerente, la hipófisis, lo detecta y empieza a gritar con todas sus fuerzas. Así que la TCH está... Altísima. Altísima. Correcto. Y en el hipotiroidismo subclínico, el gerente ya está gritando, o sea, la TCH está alta, pero la fábrica, a marchas forzadas todavía logra mantener una producción de T4 normal. Los síntomas son el reflejo de ese metabolismo en cámara lenta, intolerancia al frío, aumento de peso, una fatiga brutal, esa sensación de niebla mental e incluso síndrome del túnel carpiano. Entonces, si falta producto, la solución parece directa, reponerlo. ¿Cómo se trata? El tratamiento es reemplazar la hormona que falta con levotiroxina sintética. La dosis se calcula muy precisa según el peso, usualmente de 1.6 a 1.8 microgramos por kilo al día. Pero aquí, la instrucción de cómo tomarla es tan importante como la dosis. Debe ser en ayunas, 60 minutos antes de cualquier alimento, café o medicamento, solo con agua. Sino, su absorción se reduce muchísimo. Y el material subraya ajustes críticos en poblaciones específicas, ¿cierto? Sí, y son vitales. En adultos mayores se empieza con dosis muy bajitas y se sube poco a poco para no estresar al corazón. Y en el embarazo, Es una emergencia endocrinológica silenciosa. Hay que aumentar la dosis un 30% en cuanto se confirma. El cerebro del feto depende al 100% de la hormona de la madre el primer trimestre. Un fallo aquí puede tener consecuencias devastadoras. Mencionamos la tormenta tiroidea como la emergencia del exceso. ¿Cuál es su contraparte en la deficiencia? Es el coma mixedematoso. Híjole, es una de las emergencias más graves en endocrinología con una mortalidad altísima. Ocurren pacientes con un hipotiroidismo severo, no tratado, que sufren un desencadenante, como una infección, un infarto o frío extremo. ¿Y cómo se ve ese colapso? Es un apagón general del sistema. El cuadro es dramático. Hipotermia severa, a veces por debajo de 30 grados, bradicardia extrema con el corazón latiendo lentísimo, alteración del estado mental hasta llegar al coma, Y los niveles de sodio y glucosa en sangre se desploman. Vaya. En medio de ese caos, ¿cómo se actúa? Aquí el orden del tratamiento es una regla de oro. Vida o muerte. Se administran esteroides primero por vía intravenosa. La razón es que el hipotiroidismo crónico puede causar insuficiencia de las glándulas suprarrenales. Si administras la hormona tiroidea de golpe, el metabolismo se reactiva y puede provocar un colapso cardiovascular, una crisis suprarrenal. Solo después de proteger con esteroides ya se administra la hormona tiroidea. Y hablando de dosis, hay una nota al margen en las fuentes, casi una fe de ratas, que me heló la sangre. Sí, es fundamental destacarlo. En alguna parte se menciona una dosis de mantenimiento de 50 a 100 mg. miligramos. Eso es un error tipográfico que puede ser fatal. La dosis correcta es en microgramos, 100 si miligramos es mil veces la dosis normal. Es un detalle de una sola letra, una M en lugar de una MC, que en la práctica clínica pues tiene consecuencias catastróficas. ¡Qué cosa! Bueno, entonces, si tuviéramos que cerrar el expediente de este caso, ¿cuáles serían las conclusiones finales? La primera es que la tiroides es el gran regulador del metabolismo y que la TSH es casi siempre la primera prueba, la pista inicial. La segunda, que las pistas clínicas son fundamentales para diferenciar las causas. Los ojos en Graves, el dolor en Quervain, la palpación del cuello. El buen detective médico usa todos sus sentidos. Y finalmente, que el tratamiento es un traje a la medida. No es lo mismo frenar una glándula que reemplazar de por vida una hormona. Un balance increíblemente delicado. Lo es. Y todo esto plantea una pregunta final. Una con la que me gustaría dejar pensando a quien nos escucha considerando cuántos factores sutiles pueden influir en los niveles hormonales, desde la dieta, otros medicamentos, el estrés, cómo definimos realmente lo que es un nivel normal para cada individuo. Y más importante aún, en qué punto una desviación leve de esa normalidad, como en la enfermedad subclínica, justifica iniciar un tratamiento con una pastilla que posiblemente se deba tomar para toda la vida. Es un debate constante y fascinante en la endocrinología.